Audio de apoyo para ciento sesenta puntos de rastreo. Prepineal. Pinial. Postpineal. Parietal. Hipófisis. Ojo. Cien. Oído Oreja Mastoides Pómulo Lengua Mandíbula Parótida Tiroides Para tiroides timo mediastino cardias estómago. Cabeza del páncreas. Páncreas. Cola del páncreas. Punta de páncreas. Ligamento pancreático Vaso Axila Subclavia Supraespinoso. Deltoides medio. Húmero. Bursa. codo, braquial, cúbito, radio, muñeca palma índice pleura suprahepático hígado perihepático retrohepático costo hepático, costo diafragmático, vesícula, conducto de la vesícula, Píloro Conducto del páncreas Duodeno Válvula geosecal colon ascendente colon transverso colon descendente colon sigmoides Uretero, útero, ovario, trompa de falopio, Testículo Vagina Próstata Ano recto clítoris ciego contrasiego Vejiga Uretra Ubis Suprapúbico. Apéndice Saco de Douglas Anexo Pudendo. Nervio inguinal. Trocánter menor. Aductor. Tibia. Peroné Calcáneo Aquiles Popliteo. Ligamento externo, tensor de la fascialata trocánter mayor cadera. Cresta líaca, cuádriceps, vena femoral, ciático. isquión, glúteo, coxis, sacro, ilíaco líaco, rama isquiática, cuadrado lumbar, lumbar cuarta lumbar cáliz renal riñón Cápsula renal Supra renal Cava Escápula dorsal dorsal 2 cuello plexo cervical cervical atlas bulbo raquídeo cerebelo Occipital temporal, temporoccipital seno frontal. seno paranasal polo malar craneal LACRIMAL NARIZ INTERCILIAR SUPRACILIAR Comisura, Canto Párpado, Piso Orbital. Chiasma. Polígono de Willis. Ángulo. Amígdala palatina. laringe, vago, esternocleidomastoideo, carótida. Primera costilla Manubrio del esternón Karina Esternón tráquea esófago hiato condral Costal, Flanco, Diafragma, Epiplom. Peritoneo. Ligamento hepático. Seno auriculoventricular. Pericardio. coronaria, pulmón, articulación, muñón,